zona cero es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero vamos a disfrutar vamos a pasarlo muy bien con un hecho histórico con una de esas sociedades discretas que surgieron a finales del siglo XIX y que dieron mucho que hablar como es lógico por, sobre todo por la fama por la popularidad de sus integrantes de sus socios y aquí tenemos a Carlos Canales que está hecho un primor ¿Qué tal Carlos buenas noches? Hola buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de azul con andoil, ¿eh? Sí, sobre todo por el calor que estoy pasando aquí con el gorrillo este. Aquí. Con el gorrillo, sí, sí, sí, sí. pero bueno, eh, eh. pero mira que lupa, ¿eh? Sí, señor, sí señor. Eso es un, un aumento y no y no Exacto. y no lo del eclipse. ¿Qué tal, don Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, bueno, yo veo que vienes aquí de Bran Stoker. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, con ribetes dorados. Con los colmillitos y todo. Sí. Y hemos mencionado estos dos que, que estuvieron muy ligados, ¿verdad? La Golden Dawn, que es el propósito de, de este monográfico. Hablar bueno, de... más bien uno que otro. Eh, Conan Doyle más a nivel... Me lo veo, ¿no? formó parte de ella como tal, pero sí Bran Stoker, ¿no? Mm. Ahora que la Golden Dawn fue una de esas sociedades herméticas en que estuvo implicada pues casi toda la intelectualidad inglesa de finales del siglo XIX. Además, eh, se crea, se funda en un año bastante curioso, porque se crea en el año 1888, el mismo año Hombre, Jack que el, Jack el Destripador el, el, el, el mataba a sus víctimas en las calles de Whitechapel, en Londres. Bueno, pues en Londres es donde se crea la hermética Orden del Alba Dorada, que realmente ese es el nombre que tiene, entendida como Golden Dawn, y a partir de ahí pues surge y no surge de nuevas no, porque sus miembros, y ahora lo contaremos, surgen de otra sociedad, eran rosacrucianos, de la sociedad rosacruciana in Anglia, de la herría famosa, y entonces bueno pues se escinden y tres de esos miembros, tres de los más prestigiosos, pues quieren crear una nueva orden, que ellos creen que tiene que estar más acorde con los tiempos que están viviendo estamos hablando sí. de que Gran Bretaña es la potencia mundial en esos momentos, y quieren también que su orden eh, hermética su sociedad secreta también esté un poco a la altura de las circunstancias, y ahí empieza todo el tinglado. Bueno, no, no vamos a pretender que nos tachen de kiplinianos, pero sí que es verdad que en esa sociedad victoriana, en esa Inglaterra de finales del XIX, pues claro y, y había una superioridad intelectual abrumadora, y eso provocó, Que, que muchas sociedades pues afloraran ¿no? Sí, además bueno el, el que fuera británica la Golden Dawn es algo importante Porque eso le permitió luego Tener una enorme influencia Yo diría casi más que intelectual Estética, en cierto modo proyección, que, claro. sí, en, en toda Europa Sobre todo porque como decía Jesús al principio La Golden Dawn ya en el siglo XX No en el XIX se convirtió en una En una orden hermética en la cual lo difícil era intentar demostrar que no pertenecías a ella, porque a todo el mundo era una cosa absolutamente pública y como luego, como luego veremos, tuvo una enorme división entre algunos de sus miembros a partir de la entrada en ella del famosísimo Aleister Crowley, pues se convirtió realmente en una fuente de lo que ahora ya llamaríamos cotillo intelectual exacto, vamos a decir que Alistair Crowley muy ligado a esta, a esta orden eh, no es toda la orden no, no, no, y a además mí. es la parte final no, no de hecho cuando él entra se empieza a desintegrar claro, la no, no, no, no. A él entra para dinamizar <risa> lo, que, lo que sí que es sí, importante una cosa impor muy, muy curiosa que acabas de decir eh, porque está directamente relacionada con la formación de la orden que es la eh, presunción de la superioridad intelectual inglesa inglesa, no he dicho británica o algún tipo de creencia en que bueno que los ingleses eran el pueblo elegido en cierto modo por el destino para regir los destinos del bueno, mundo la, es verdad la, que no educadora, nunca ¿no? sí pero nunca el estilo de lo que ocurre en Alemania con la orden de Thule y orden supremacista sino en el sentido mejor de la palabra bueno nosotros somos el pueblo que está más capacitado y más dotado para dar la luz al resto del mundo uh -huh. lo digo porque en el caso de de, de Meisters, eh, uno de los principales fundadores él pertenecía como ha dicho Jesús a, a una a una logia Pero él ha sido la masonería a través de una logia que se llamaba además Hengist, como Horsard, uno de los primeros seres sajones que llegan del continente para ocupar, eh, para ocupar las islas británicas. Sirios estaban directamente relacionados con lo que ellos consideraban la tradición inglesa, como en cierto modo le a Tolkien, en otro campo que no tiene nada que ver. Sirios pensaban que de verdad se podía utilizar el conocimiento y la introspección bueno, y el conocimiento de, de las ciencias de, del alma y de la naturaleza Para mejorar la condición humana, de Bien. verdad. Entonces vamos eso es a. Ver. un paso más allá de lo que sería la masinaria tradicional. Exacto, líneas fundamentales de la Golden Dawn, Jesús... ¿no líneas fundamentales. ¿Por qué bueno. pretendían estos? <ríe> estos discos, ¿no? Porque en el fondo, no, en principio, cuando empieza la, la Golden Dawn, que ya digo que es en el año 1888, y además es bueno citar un poco los nombres porque a partir de ahí, bueno, uno de ellos se va a repetir con cierta frecuencia. Los fundadores son William Westcott, que es un médico de Londres, dedicado más a la medicina forense y que le apasionaba el ocultismo pertenecía a la sociedad rosacruciana hasta que acabo de comentar se une con un antiguo Rosacruz ya jubilado que era William Robert Woodman que era cabalista y que es el que menos dura ¿no? porque también era el más antiguo el más anciano y después Samuel Lider, Mathers, uh -huh. que prácticamente es el que lidera desde un primer momento la sociedad y entonces hay como distintas etapas que tiene la golden down porque dura bastante tiempo pues de hecho todavía permanece la golden down no ya no tiene nada que ver con la de finales del siglo XIX pero todavía está no y entonces bueno pues a partir de ese momento del año 1888 durante unos diez años más o menos prácticamente hasta que muere Budman Eh, bueno pues no se dedica a hacer rituales de magia que realmente es por lo que se conoce ¿no? ellos están buscando un poco el conocimiento de sí mismo el utilizar un poco las fuerzas de la naturaleza el hacer por pues, determinados rituales pero no de alta magia sino bueno pues más o menos los que se hacían alrededor de una sociedad secreta y eh, tenía que haber todo alrededor de un descubrimiento y desciframiento de unos manuscritos sagrados de unos manuscritos secretos que es el cibermanuscrito que en realidad pues era el manuscrito cifrado de bueno de un masón inglés que tenía el proyecto de de crear una sociedad que nunca llegó a, a crear. ¿no? Entonces, alrededor de ese escrito, de esos manuscritos, pues se fue tejiendo esta sociedad, de la Golden Dawn. Pero alejado de, ese, de esa cantidad de esoterismo que luego se le achacó hasta el punto que se pensó, y eso fue la siguiente etapa, que había una orden interna, es decir, una orden dentro de la orden, de la Golden Dawn, que estaba reservada solo a unos mmm, pequeños o grandes adeptos, y se crean nuevos miembros, se crean nuevos cargos y se crea esa nueva orden interna, que luego la comentaremos, y esa sería la siguiente etapa, la que ocurriría a partir del año 1891, pero ya digo en un primer momento, desde luego esta orden sería el equivalente a cualquier otra orden hermética de aquel momento, incluso a la Sociedad de la Niebla, que por entonces estaba en París, donde estaba, pues, eh, como sabemos Alejandro Dumas y Julio Verne y siempre alrededor de un libro secreto en aquel caso del Sueño de Polifilo y en el caso de la Golden Nano, en un primer momento, del cibermanuel En todo caso, ¿era un club de excéntricos? ¿Era una sociedad creada para difundir conocimiento o para consumo interno? ¿Cómo era en principio el era para consumo interno, pero uh -huh. por una sencilla razón, los tres nombres que ha citado Jesús ya se conocían porque todos estaban, eh, como muy bien han dicho, o bien relacionados a través de la sociedad en Anglia, la SRIA, o bien porque habían colaborado juntos en proyectos bueno, pues relacionados con lo hermético. Pero aportando además una novedad muy interesante, hay dos personas que no formaron parte estrictamente de lo que es el nacimiento en sí de la Golden Dawn pero que influyeron poderosamente en lo que iba a ser una de las cuestiones ideológicas más sorprendentes de la Golden Dawn en la época que eran la doctora Anna Kingsford y un socio suyo que se llamaba Edward Mailand, porque convencieron o bueno o influyeron mucho en Macers para que desde el primer momento la Golden Dawn fuera una sociedad en la que las mujeres entraron siempre en un nivel de equidad, eh, eh, bueno, de equitativa total con los hombres. si Siempre fue una, lo que llamaríamos una sociedad feminista, para la época, una época en que las mujeres ni siquiera en Inglaterra votaban. Uh -huh. Digo, cuando se creó. Sí, eso es importante, era... porque ellos pensaron siempre que la mujer tenía el mismo valor que el hombre, que tenían que estar la, al mismo nivel y a la misma altura, y eso, por lo menos, los fundadores como Mentos, que conoció a su mujer a, a Mina Versa en el Museo Británico, por pues, cierto, ¿no? lo cuidaron y lo cultivaron siempre mucho. En, esos, en, en esas características que tenía desde el principio era una sociedad muy avanzada. Bueno, una de las miembros era Florence Fars, que era una directora teatral y además amiga íntima de Bernard Shaw. O sea, que realmente se dio muchísimo protagonismo a las mujeres hasta el punto de que grandes personajes de la intelectualidad... Sí, el de el momento, muy pues, alta, ¿sí? Muy Pero no, no era lo habitual. Era, no, había más no, participantes no, masculinos que femeninos. No, eso también es verdad. Que habló Bernard Shaw de, de Sala Bernard. bueno, sí, eh, sí, eh, la famosa anécdota. Sí, sí, <risa> sobre todo, el asunto, eh, Jesús, lo que nos sí. interesa es saber hasta qué punto llegaron estas prácticas ocultas. Uy, pues vamos a ver, llegaron hasta puntos que no se sabe bien, precisamente por eso, porque empiezan, a partir de ese año 1891, a surgir rumores de que hay una orden interna, hay distintos grados de iniciación, para entendernos. Con la ascensión de McGregor eh, cuando empieza a dirigir la orden de la Golden Dawn, eh, se convierte, a partir de ese momento, en un centro de operaciones mágicas, es decir, allá estamos hablando de la alta magia, de las altas iniciaciones. Eh. Empiezan ya los eh, rituales complejos, Que hacía que los neófitos tuvieran que pasar por cinco grados de iniciación antes de acceder, pues, a eso, a la orden interna, a, al, a la núcleo, orden al núcleo duro. inferior. Efectivamente, esos dos grados de iniciación. En ese momento es cuando se crea un grado que es el de adeptus minor, se crea en el año 1892 y se crea una nueva fraternidad interna que eh, sería pues, en latín pero la traducción sería la rosa roja y la cruz dorada en otras versiones se dice que es la rosa rubí y la cruz de oro pero en todo caso daría igual esa sería la orden interna ahí es donde se haría todo tipo de bueno de alta magia incluso utilizando un lenguaje enoquiano el lenguaje enoquiano para que los oyentes refresquen un poco la memoria, es aquel que dijo haber recibido John Dee en aquellas sesiones de magia también, a través de un espejo mágico y con Edward Kelly, aquel farsante, pero que le servía de médium, y que dice haber recibido mensajes directamente de los ángeles a través de un lenguaje no humano que era el enoquiano. Bueno, pues ese mismo lenguaje enoquiano no desaparece en el siglo XVI y en el siglo XVII con John Dee, sino que permanecería, para eh, los altos iniciados en la Golden Dawn. O sea que estaríamos hablando ya de cosas que para el resto de los iniciados le estaría totalmente vedado. Y entonces empiezan a crear rumores, empiezan a incorporarse más personas, más prestigiosas, y se incorporan dos que dan un vuelco radical un poco a la, la filosofía y la trayectoria de la Golden Dawn. Uno de ellos es un premio Nobel de Literatura, todavía no lo era en ese momento, que es William Jeet. Sería en el año 1923, pero bueno, a principios del siglo XX se incorpora él y a Lester Crowley. A Lester Crowley se incorpora en el año 898, y es el que empieza una nueva etapa, diferente y desintegradora de la Golden Dawn, porque llega directamente al grado que se había creado, el de Adeptus Minor, pero no con el consentimiento de todo el mundo. De hecho, el presidente en aquel momento, Mathers, y Aleister Crowley empiezan a tener unas divergencias tales que se crea una guerra de magia entre ambos, es decir, se lanzan rituales, sí. maleficios y de todo para intentar conseguir el predominio de la Golden Dawn. Claro, Lester Crowley, ya sabemos cómo se las gastaba, y Mathers tenía horas de perder. Claro, Carlos, Lester Crowley es el que distorsiona todo, ¿no? Completamente, porque él ya en 1903, fíjate, solamente cinco años después de haber entrado en la orden, se había convertido prácticamente en el que, en el que la dirigía. De hecho, es el año en el que se separa de Mathers, es gracioso porque si alguien se crea los conjuros, se lo gana Crowley, porque además se lo pasó fatal pasó <risa> una hambruna el pobre en París que, bueno, comiera raspas, de <risa> <Le> dejó <risa> y la verdad es que, bueno, me dices, a partir entonces llevo una vida separada en Francia Eh, incluso tiene una muerte oscura y extraña No sabe muy bien lo que ocurrió Él se sabe que muere en el año 1918 Justo después del fin de la Primera guerra mundial Su mujer eh, alegó siempre que haya tenido un certificado de función Pero ni siquiera la muerte de Demetres quedó demasiado clara Quedó abandonado y realmente bastante olvidado Por lo que había sido sus compañeros de la orden En tanto que Crowley en los años 20 Tuvo una, su época gloriosa Porque es cuando ya la, la, la, en los inicios de los medios de comunicación de masas y luego de la radio le dieron una fama enorme, se convirtió en un personaje bueno, que además él jugaba con, con, bueno, con una especie de, de visión de sí mismo un tanto extraña lo del ser más abominable del mundo y esas cosas que él utilizó en su propio beneficio y en su propia orden que ya se había convertido en algo muy diferente a lo que fue cuando se había creado en el último tercio siglo Alistair, decía que era el, el peor ser que poblaba la tierra, ¿no? Sí, el hombre más perverso del más mundo, perverso también alguno le, le llegó a definirse. De, sí. de, de, de, del mundo. Este me le gustado mucho las orgías, eh, no, bueno, perdón, eh, los eventos sexuales. Sí, exactamente, sí, puras <risa> <Cruz de> orgías. <risa> Tuvo claro. muchísimo problema ahí con la bebida Telema, bueno, ya hablamos Eso de, de Alistair Crowley largo y tendido en ¿no? un número que dedicamos, pero es verdad que es una de las personas indispensables cuando se habla de cualquier organización secreta de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Bueno, ¿y, y ¿qué decía la sociedad eh, británica sobre este tipo de sociedades? Eh, bueno, pues eh, vamos a ver, por un lado veía con buenos ojos en el sentido de que estaba metido pues eso, toda la intelectualidad, o sea, había gente que casi se daba de tortas por formar parte de la Golden Dawn en bueno, un primer momento. Querían ¿no? entrar en Querían eso entrar, sí, sí, porque era un cierto prestigio, estamos hablando que ellos tenían el templo que se llamaba Isis Urania en Londres y, y voy a citar unos cuantos para que nos demos cuenta de la importancia que tenía la Golden Dawn sencillamente por la importancia de los personajes que, que tenía dentro ¿no? entonces ahí eh, bueno, vamos a citar solo unos cuantos pero por ejemplo estaba Maud Gon que era la inspiradora de Yeats, que era bueno, una nacionalista irlandesa y madre del político Jack McBride que asimismo estaba iniciado en la orden estaba Moira verso que era la hermana del filósofo Henry Verso, estaba Florence Farr como acabo de decir que era la directora de teatro, la actriz y la amante de Bernard So, eh, estaba Editha Montes eh, La condesa de Nashville Que era la hija bastarda de Lola Montes y de Luis I de Baviera Estaba Gerard Kelly, Que era presidente de la Royal Academy Estaba William Peck, un astrónomo eh, Y después grandes escritores no, eh, Sarah Romer, Algernon Blackwood como no eh, Bran Stoker, es decir, son unos cuantos nombres para que nos demos cuenta de que no estaba cualquiera y que no entraba cualquiera, estaban esos grados de iniciación, no todos por supuesto pues, llegaron al máximo grado de iniciación, pero era casi casi como un club científico y literario, que solo llegaban al último grado, pues aquellos que realmente demostraban sus conocimientos en esoterismo, que hacían sus rituales mágicos, y cuando entra Alester Crowley fue un poco la cabose porque se crean distintas eh, disensiones. Por un lado hay gente sí. que sí le apetece a que estuviera y por otro lado no. Y el colmo es que si ya en ese momento se hablaba de que había dos órdenes, es decir, una orden dentro de otra, una orden interna, a partir de ese momento se habla de una tercera orden, de una tercera orden interna formada por los auténticos guardianes del secreto a los que nadie conocía. Y se creyó que había una auténtica sinarquía dentro. Y eso es lo que no gustó a mucha gente, porque es como si pensaran que les estaban ocultando datos. Y, y a partir de ese momento, a nivel exterior, a nivel sociológico, la Golden Dawn ya no empezó a ser tan, buen, tan bien vista como era Es mismo. que la, teoría, sí. la Golden Dawn está detrás de las, primeras, de las primeras apariciones de lo que es la teoría La teoría, me refiero, generalmente aceptada de la conspiración, porque eh, ellos hicieron un enorme, además, Trabajaron muy bien en Tener en cuenta que muchos eran muy conocidos en altas alta inglesas inglesa Eran gente famosa, conocidos, escritores, artistas Y por tanto, bueno, gente la mayor parte de ellos Con un ego bastante alto, por cierto Que utilizaron en su eh, beneficio Por lo menos personal De cara a proyectar de sí mismos una imagen misteriosa Extraña Y bueno, pues cuando se empezó a hablar Eso fue ya básicamente en los años 20-30 De la posibilidad de que ellos dirigieran las Tendencias filosóficas o artísticas E incluso políticas de la época Pues muchos lo potenciaron porque, bueno, quedaba bien Pero eso lo rompió Israel Regardy, que era un miembro de la Golden Dawn, que en 1937, un poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no se le ocurrió otra cosa que publicar la totalidad de los eh, ritos secretos de la orden. Con lo cual, claro, el misterio se fue a la porra en dos minutos. Claro. Eh, vamos a decir que este tipo de, de sociedades no, no transmitían temor alguno no, a, no, no, no, a, no, no, a la nada, población nada, no, no. y a, las, no. círculo, a los círculos elitistas. Eh, bueno, al contrario, estos estaban locos por entrar, ¿no? En claro, no por no, los beneficios no. Era totalmente pero... diferente, ¿no? Pero, sin embargo, el que hizo Regardí, que fue hombre, por supuesto, en la Golden Dawn, eh, fue muy cuestionado porque fue el poner fin a lo que era un presidente además, que había jurado y mm. prometido mantener en secreto, sin embargo, ha sido magnífico para historiadores y estudiosos de las sociedades ocultas porque es disponer ni más ni menos que los rituales de una de las más importantes de los siglos XIX y XX. ¿Y eran tan oscuros? Tan no, no, porque se sabe el origen del C.F. Entonces eh, se sabe básicamente que fue, bueno, era un intento, como ha dicho Jesús al principio, de crear una especie de estructura de sociedad masónica diferenciada que, bueno, que Medica aprovechó para poder eh, utilizarlo para su creada, recién creada orden de la Golden Dawn. Lo que sí que es verdad es que a partir de la publicación de, la, de los documentos de Regardy Y con el comienzo de la segunda guerra mundial, la Golden Dawn ha seguido, porque sigue existiendo también, como hemos dicho al principio, una vía muy diferente a lo que fue. Hoy es una cosa mucho más discreta, mucho más... Eh... no voy a decir seria, porque siempre fue seria la Golden Dawn en el fondo, no, no. pero más descafinada. ¿sabes? Exacto, no es, no es lo que se entendía por Golden Dawn en 1888. Digamos que había más pureza en esos primeros 50 años y luego ya se convirtió en una cosa de snob. Sí, quizás ahora ha, vuel ha vuelto a lo mejor a tener una un poco más pureza en el sentido original de lo que se pretendía, pero desde luego no ha vuelto a tener nunca, ni tendrá ya probablemente la fama que tuvo durante un tiempo. Mm -hmm. Sobre el Lister Crowley que vamos a contar más, ¿verdad, eh, Jesús? No, claro, porque sería para hablar muchísimo, pero es cierto que de alguna forma dinamitó, ¿no? los cimientos sí. de la Golden Dawn, por supuesto, con ese tipo de rituales que él quiso eh, innovar, ¿no?, porque él siempre se caracterizaba por ser un iconoclasta, ser bastante heterodoso, incluso dentro de los círculos heterodosos en los que él se movía, quiso meter muchos más grados más iniciaciones, meter a su gente y algo que eso creó ciertas tensiones de hecho prácticamente le amargó los últimos años a Mazer, hasta el punto de que bueno, pues eh, la, su, la sucesión no la heredaría a Lister Crowley que es lo que le hubiera gustado, porque ya por entonces ya estaba expulsado en que la heredara William Julian Gibbs, el que fue el premio Nobel de Literatura en el año 1923, y aún así él también quedó bastante amargado un poco pues de, de la etapa final, esa última etapa que estamos diciendo que estuvo llevando so, o sobrellevando casi mejor dicho la Golden Dawn y empiezan a haber disensiones ¿no? porque eh, a Gibbs le sucede el doctor Felkin hasta 1905 y a partir de ahí él crea una nueva orden que es la Estela Matutina después los miembros cristianos que también lo sabía en, en la Aurora Dorada Rompen totalmente con la organización y se agrupa en una asociación de sanadores místicos, que es la orden de los terapeutas de San Rafael. Es decir, que poco a poco cada uno va haciendo sus eh, eh, órdenes interiores, Bien. sus corrillos, sus pequeñas hermandades, en este caso terapéuticas, y poco a poco la filosofía. Eh, lo que realmente les unió a todos la Golden Dawn que eran esos rituales del Tamafia para contactar con los superiores desconocidos no lo, no lo olvidemos nunca con esas entidades no humanas que en alguna parte del planeta estaban escondidas y que solo podían comunicar telepáticamente con los altos iniciados bueno pues todo eso se va perdiendo se va diluyendo con la incorporación de distintas personas hasta el punto pues que ahora pues queda como una sociedad ya no digo secreta sino discreta que es la actual Golden Dawn y que vive de alguna forma de las rentas Que mucho más que próximo de... al rosacrucianismo Claro sí. que... Una pregunta claro. delicada que se ha hablado Incluso se ha visto en, en muchas eh, películas ¿Este tipo de sociedades en los años treinta eh, Conectaron con el nacionalsocialismo? Eh, pues sí, mira, es una... una es verdad pregunta. que es una pregunta delicada. <risa> <risa> no, y es cierto, porque sí. no se ha dado muchísimo en ese terreno. Claro, que hay un grupúsculo filonazi en el Reino Unido? Está claro, tremenda, ¿no? efectivamente. Entonces, si sí se comenta, hasta qué punto, con pruebas en la mano... Claro que muchos de estos pequeños grupos herméticos que dan lugar después a lo que es el nazismo más, más bestial. No, antes que, de que aplaudieron la elección de Hitler en el 32. ¿no? Claro, o sea, estamos hablando antes de que sí, sí, empiece sí. la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos hablando de esas sociedades, ¿no? Entre ellas la de Chile, los años 30. Que eh, participaban mucho pues de lo que en ese momento estaba, es decir, en ese momento la Golden Dawn estaba en su pleno vigor, porque mm. como bien ha dicho Carlos es Israel Regardí en el año 1937, cuando quiere que ese tipo de secretos salgan a la luz pública para que no, existe, no, no se empiece a satanizar como se estaba satanizando ya la Golden Dawn. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad vigente, muy en boga en aquel momento, y que otros grupúsculos tanto en Inglaterra como también en el continente, en Europa, y entre ellos, pues como no, en Alemania, se inspiraron en parte en ese tipo de rituales para crear luego sus grupúsculos. Y uno de ellos, dicen que eran estos pequeños grupos filonazis que luego dieron lugar pues, en fin, a, a la ideología esotérica en la que sustentó eh, el nazismo, que no lo olvidemos, que tan importante era el aparataje militar como toda la simbología que sustentaba pues al nazismo y que gracias sí. a eso pues todavía están perviviendo con estos grupos. Entonces, de un, uno Pero, de, los, realidad uno realidad de los capítulos realidad eh, realidad más realidad. poco honrosos eh, dentro de, de, de la sociedad británica de los años Pero 30. con todo, con todo mm, en porcentaje general con lo que ocurría en el resto de Europa. Eh, las tendencias filonazis, oh, a pesar de que los ingleses son germánicos y que no hubieran tenido no, ningún problema en bajo. integrarse en, en un futuro mundo nazi germano, sangre, ¿no? sí, claro, claro. claro. Y, y mucho más confundados como Meiters que venían del, de una orden que se llamaba Hengs o que es, que es puramente sajón. Mm. No, Sin embargo, lo que sí que es cierto es que eran un número de filonazis muchísimo más bajo que el que había en cualquier otro país del continente europeo. Por poner un ejemplo cercano a ellos, Francia. Entonces, es decir, esa es la realidad, y sí. eso afortunadamente salvó al, a las sociedades... Eh, herméticas británicas de sufrir el destino de oprobio que han tenido la mayor parte de los países mm. de Centro Europa, donde hay que reconocer que en un porcentaje altísimo acabaron muy vinculados al nazismo o los movimientos fascistas tanto en Italia como en Hungría como en Eslovaquia. Como mm. bueno pues este monográfico interesante y este tramo final pues mira nos da incluso para otro monográfico. ¿eh? Eh... Pues sí, sí sí de hecho fíjate es que se cuenta que un poco la, la, la fuerza espiritual que extrajo eh, el nacional eh, socialismo mm. los nazis venía directamente de tres órdenes que por entonces estaban funcionando una de ellas era la que acabo de comentar la Golden Dawn, la, Merti, la hermética Orden de la Aurora Dorada el otro era el, la Orden de los Nuevos Templarios y la otra es la que se llamaba Lauto que era la sociedad teosófica Eh, que era, bueno, pues eh, con las siglas Otto. Bueno, pues esas tres son las principales impulsoras de la primera ideología esotérica nazi, de las cuales ellos exprimen, por decirlo así un poco sus principios, sus idearios y ya digo que un poco esa filosofía esotérica que luego serviría de base para las, eh, las que acabamos de comentar, es decir, ese esoterismo nazi que algún día, como tú bien dices Juan yo creo que se merecería sí. otro monográfico en extensión, pero sobre todo para ver la génesis, no tanto ya cuando empiezan Sí, cómo nace no si no no no la, la de, sociedad de la y las política, principales la bases la... son los pilares es el sí, del racismo. Pues eso, emplazamos a nuestros oyentes a ese futuro monográfico en el que vamos a averiguar cosas muy interesantes sobre la historia reciente europea y sobre todo de esas sociedades eh, que abonaron la ideología de determinadas facciones. Muy bien, don Jesús Callejo, muchas gracias. Eh, toma, esta es una chapita que te he traído de Alistair Crowley. Sí. Eh, está desnudo, pero bueno, ¿y que se lo va a hacer? Bueno, primero la desinfectaré, ¿no? Exactamente. <risa> toma, para ti, Carlos, te voy a dar eh, esta chapita de Jack el destripador que también él hubiese querido participar ¿no? de, de este empeño. Espérate que no fuera.